y ya tenemos conectado a Bruno b a r o m e r o c ó m o te va Bruno q u é decís buen día hola Fabi c ó m o estás un saludo hoy a, a todos los que, lo que están escuchando en San Francisco ahora descansando un poco así que te estoy tranquilo que, tuviste, que parar, tuviste que parar en un costado de la ruta para poder atenderlo así es, así es, así es justo estaba llegando y bueno、eh, llegué, llegué a tiempo a, a San Francisco antes de terminar tu dama le metí un poquito de papa en la ruta así que si me llega una multa de c a m i n e r o o algo la paga Mandala, mandala, mandala en nombre de María que ella, ella te paga todo, María soluciona todo. <risa> <risa>、eh, bueno, contá lo que pasó, porque nos sorprendimos un poco. Este,、eh, porque la verdad que、eh, esperábamos algunos cambios en Peñarol, p e era noble Bruno Barbero. Sí, sí, lo v e b r á h e que Fabi, bueno, fue, una, fue algo, algo extraño, bueno, fueron、eh, decisiones personales, cuestiones personales, la cual. Nada, me tuve que venir, obviamente no tenía, no tenía los planes,、eh, no tenía los planes de volver, porque bueno, lo deportivo estaba, estaba muy cómodo, me sentía muy cómodo,、eh, en el club también, pero bueno,、eh, por decisiones personales uno、eh, tuvo que dejar de, de, dejar de jugar ahí, nada,、eh, como lo digo siempre, yo soy agradecido de, de primero que me h a y a llamado y cómo me hicieron sentir、eh, en este tiempo en el club, ¿no? pero bueno, por decisiones, decisiones personales tuve que, tuve que volverme para acá, para, para San Francisco. Bueno, ahí hablamos este, al principio con, con Leo Gutiérrez para que nos cuente un poco de s u salida y que también nos cuente un poco、eh, de la llegada de Todd Brown en reemplazo de m a x w e l l y este, qué posibilidades había para que otro corredor, Juan Pablo Baulet, este, pueda, pueda ir a Peñarol. Y en, en algún momento, cuando se tocó el tema tuyo, Leo estaba un poco dolido porque no te pudiste comunicar con él o no te comunicaste con él.、Eh, y ¿Por qué no hablaste con él o por qué hablaste directamente con Domingo y no se lo comunicaste a l e o Si es que fue así, ¿no? No, no, sin, sin, sinceramente, f、no、a b i no voy a entrar en, en polémica, ni discusión, ni nada, nada, solo que tuve que entrar una situación acá personal y bueno, nada, tuve que, que venirme p a r acá, no me, interesa, no me interesa entrar en polémica con nada, ni, ni, contar, ni contar nada, porque nada,、eh, las cosas se dieron, se dieron de esa manera y bueno.、Eh, Que tenía que salir y bueno, salí de esta manera, lógicamente, que no, no era lo esperado. Eh, eh, yo soy un agradecido a Leo primero porque me ha llamado, siempre ha puesto una confianza, una confianza siempre en mí, me ha bancado siempre, así que nada, de él soy un agradecido, pero bueno, esta, estos temas por ahí son delicados,、eh, fue una, una decisión personal y bueno,、eh, nada, decidí, decidí hacer lo que d i c e n lo que todo el mundo sabe, no volverme por por decisiones y cuestiones personales, ¿no? Listo,、eh, te lo respeto, te lo respetamos,、eh, obviamente es tu, tu palabra. ¿Estás、eh, arrepentido de algo? ¿De haberle dicho que sí a Peñarol de entrada? ¿De este, haber ido a Mar del Plata? No, no estás arrepentido, estás agradecido. No, no, Fabi, totalmente, no, no estoy arrepentido de absolutamente nada, soy un agradecido. Primero que hayan, que hayan querido contar conmigo, que、eh, siempre. Siempre me hicieron sentir cómodo, tanto adentro fue e la cancha, así que no tengo absolutamente nada que decir、eh, contra Peñarol. Al contrario, aprovecho el momento y dice que dice que a vos te escucha mucha gente del medio, nada, agradecer obviamente por, por todo lo que hicieron por mí, pero bueno,、eh, la cuestión es así,、eh, tuve que tomar esta decisión, sí o sí,、eh, y bueno, así hace esto con Fabio, así que nada, aprovecho este lugar para, para agradecerle tanto al club, a Leo, al cuerpo técnico, a mis compañeros que. que siempre me hicieron sentir muy bien y la verdad que me hicieron pensar muy bien obviamente ¿no? que vete a tu espacio puedes decir lo que quieras y, y obviamente que está perfecto que les, les quieras agradecer y c ó m o sigue ahora la carrera de bruno badovero que siempre te, yo te llamo para preguntarte qué vas a hacer siempre l ahora <risa> carrera clásico, clásico. Badovero? Clásico, clásico. No, no, Fabio, Bruno de Re re No, bueno, están, eh, eh, ahora voy, voy a dejar para mar del plata para, bueno, para terminar de De, de firmar toda la vinculación y de cerrar todo, y bueno, hay、eh, gente que está, está en eso, hay algunos intereses,、eh, pero bueno,、eh, vamos, vamos a esperar ahora、eh, unos días para ver cómo, cómo sigue todo. Pero si、sí, hay algunos hay clubes interesados, y bueno, vamos, vamos, primero vamos a traer todo y bueno, a tratar de asegurarnos. Rodito Correo, gracias por el contacto, este, te agradecemos que hayas parado, no sé, Si te quedó decir algo más, este, tenés estos minutos para, para poder expresarte. No, no, Fabi, no, ya ha d i c e o todo, te agradezco por, por llamarnos y, y、ah, eh, como te dije antes, ¿no? Agradecerle, agradecerle al club, al cuerpo técnico, a mis compañeros, que,、ah, que me q i e d a n s e n t i d muy bien y no tengo nada para decirle a ellos, sino palabras agrade de agradecimiento. Son cuestiones que, que, bueno, personales, e particulares, e s s i c o n particulares, y bueno,、eh, uno sabe por qué. porque la hace y nada, no queda más que agradecerle porque la verdad es que no, no tengo nada para decir en contra del s e ñ a d o r n i e nadie n del club así que de r d a un agradecido y te agradezco a vos que, me hayas, que me hayas llamado también para, bueno, para poder aclarar un poquito todo n o te mandamos un saludo enorme que tengas un muy buen 2019 y ojo con las multas <risa> bueno, si me s llega alguna、eh, te, estén atentos que las mando nomás,、eh. muchas gracias María,、más. María, María María, listo, tengo el número ahí, así que le hablo directamente a ella. No te juego. Ella, así que, que no pague. Que termine bien el año ustedes también, que arranquen con todo el 2019. Y bueno, ya nos estaremos hablando、eh, seguramente otra vez. ¿eh? t e n e m o s un a b r a z o g r a n d e y nada.、Dale. Un saludo a todos. Bueno, la palabra de Bruno Barobero, lo enganchamos en el medio de la ruta.、Eh, bueno, nada.、Eh, respetamos su, su silencio, respetamos su, su prudencia al hablar. Todavía quedan.